Eh, bueno, acompañando un poco lo que plantea Pablo, nosotros hicimos eh, un artículo muy abarcativo, muy extenso. Intentamos este, que la, toda la realidad de la comunicación y del periodismo estuviera reflejado en esto. Este, y yo sumo a lo que él ya expuso que nos parece importante que esté reflejado en la Constitución Provincial el, el, la garantía del secreto de la fuente de información periodística y que esta garantía de secreto sea irrestricta y que alcance no solamente a lo que el periodista eh, conoció, sino también a sus apuntes, a sus elementos de trabajo, a sus archivos, a sus computadoras. Eh, también como herramienta para el ejercicio del periodismo esperamos que se refleje el acceso a la información pública como un derecho amplio como un derecho que esté garantizado para todos los ciudadanos para cualquier persona y que es eh, que como que para el periodismo digamos funciona como una herramienta de trabajo también entonces en especial tenemos este, este interés y que este acceso a la información pública sea, Eh, amplio, que sea rápido, que sea gratuito, que sea irrestricto, que se, eh, se entregue la información en formatos abiertos, que la información eh, sea accesible para las personas, que se, que se entregue, digamos, eh, en lo inmediato. Y, este, por último, eh, nos, parece, nos parece importante también la articulación del derecho a la información y la libertad de expresión con la intimidad, Este, nos parece que es importante que esta articulación esté relacionada con eh, eh, las con posibilidades de hacer reclamaciones civiles y no penales, eh, que tenga que ver con eh, eh, con reponer, digamos si hubiera algún daño y este daño que solamente esté, eh, que esté reflejado por ley, y que eh, sea para las personas que están que son privadas digamos no para las personas públicas ni para funcionarios públicos que es lo que hace mucho al debate democrático y la necesidad digamos de eh, poder contar sobre la función pública